a todas y a todos a una edición más del magazine Berrión Estáis escuchando Berriozar y en el 100.8 de FM Hoy es viernes, día 18 de noviembre y ahora mismo tenemos 7 graditos aquí en Berriozar con un cielo bastante nublado y parece que va a seguir así durante todo el fin de semana llegando a producirse chubascos tanto el sábado como el domingo. Eso es lo que nos dice nuestro parte meteorológico, así que parece que habrá que coger el chubasquero y el paraguas si queremos salir de casa. Bueno, luego, si no es así y hace un tiempo espléndido durante el fin de semana, a mí no me peguéis, no me digáis nada, que yo solo leo lo que nos pasan de las agencias de meteorología. Y hoy vamos a tener un programa muy interesante, como todos los que hacemos aquí... En el que seguiremos adelante y concluiremos nuestro ciclo de entrevistas electorales a los candidatos de Amayur. Tendremos aquí a los concejales que se presentarán por Amayur en estas próximas elecciones. Tendremos aquí a Raúl Maiza y a Inma del Río. Y además de eso estará con nosotros también Kini, del BKE Mendy-Taldea, que nos hablarán de la Semana de Montaña, la segunda edición de la Semana de Montaña, que se celebrará la próxima semana, desde el lunes hasta el fin de semana siguiente. Pero antes de todo eso, como siempre... Hablaremos de noticias, de las noticias internacionales, las noticias de Navarra y, como no, de todas las noticias de Berriozar en nuestro informativo. Así que, 3, 2, 1, comenzamos. y comenzamos nuestro bloque de noticias centrándonos en la actualidad internacional y nos vamos en primer lugar a Nueva York, donde los indignados volvieron a Wall Street para protagonizar una nueva protesta. Cientos de manifestantes del movimiento Occupy Wall Street marcharon ayer a través del Distrito Financiero hacia la Bolsa de Nueva York para protestar contra la desigualdad económica, dos días después de que su campamento en un parque próximo fuera desmantelado por las autoridades. Decenas de agentes mantuvieron acordonadas las estrechas calles que rodean Wall Street y emplearon la fuerza para que los manifestantes no pudieran impedir el acceso de los empleados de la bolsa a sus puestos de trabajo. Al grito de nosotros somos el 99% en, refer en referencia a que el sistema político estadounidense solo beneficia al 1% más rico y con pancartas en las que se, puede se podía leer nosotros el pueblo, los manifestantes inundaron una calle que se encuentra unas manzanas de Wall Street, corto el tráfico. Para entonces, la policía ya había comenzado a realizar detenciones después de que los manifestantes se sentaran en la calle. Los miembros del movimiento Occupy Wall Street llevaron su protesta a 16 estaciones de metro para luego volver al City Hall, al ayuntamiento, para una concentración antes de cruzar el puente de Brooklyn. El mes pasado más de 700 personas fueron detenidas durante una marcha similar que cruzó el conocido puente después de que algunos manifestantes cortaran el tráfico. Y nos acercamos al eh, Estado español, donde el récord de la prima de riesgo lo ha colocado Al borde del rescate, el Estado de el estado español tuvo que pagar ayer un interés del 7,088% en una emisión de obligaciones a 10 años. Su nivel más alto desde 1997 y superior al negociado en el mercado secundario, que no llegaba al 6,7%. La rentabilidad de la emisión alcanzó su nivel más alto desde la creación de la zona euro y solo por debajo de la que en 1997 colocó obligaciones al 7,26%. En la subasta adjudicó un total de 3.562 millones de euros al 7,088%, lo que enciende las alarmas del rescate. En la última operación similar, el 20 de octubre, el porcentaje sólo fue del 5,433%. La demanda de deuda española sobrepasó los 5.500 millones. Este aumento del coste de la financiación, efecto del contagio de la deuda griega e italiana, elevó la prima de riesgo española, la diferencia con lo que debe pagar Alemania por su deuda, hasta los 400 99,6 puntos, un nivel susceptible de someterse a un rescate como el sufrido por Grecia o Irlanda. Solo la intervención del Banco Central Europeo consiguió relajar la presión de los eh, mercados y reducir esa diferencia. Hablamos ya de Navarra, donde UPN y PSN votaron en contra de facilitar medios a la Escuela Navarra de Teatro para que pueda continuar con su actividad. Los grupos parlamentarios de UPN y PSN, socios en el Gobierno de Navarra, votaron ayer en contra de parte de una moción presentada por Bildu en apoyo de la Escuela Navarra de Teatro, cuyos responsables anunciaron este pasado martes que si el centro no recibe financiación, cerrará el próximo 8 de enero. Concreta Obviamente, eh, tanto regionalistas como socialistas dieron su voto negativo a dos puntos en los que se instaba al Ejecutivo a disponer medios para facilitar que la ENT, la Escuela Navarra de Teatro, pueda continuar con su actividad. Eso sí, lo que se aprobó por unanimidad fue el primer punto de esta propuesta referido al reconocimiento de la labor de la escuela durante sus 26 años de trayectoria. Sin embargo, eso no resuelve la situación crítica en la que se encuentra la entidad a día de hoy, cuando apenas se lean presupuestos estado 43.000 euros en el Departamento de Educación. En Cultura no dispone ya de ninguna asignación propia y le invitan a presentarse a un concurso al que sólo podría optar su, act su actividad cultural, excluyendo la actividad formativa. Aunque fue esta la creación principal de su fundación en 1985. Para conocer eh, la postura del Departamento de Cultura y los motivos eh, que le han llevado a excluir la labor educativa de la ENT, el consejero Juan Luis Sánchez de Muniain compareció ante la Comisión del Parlamento a petición de Nafarroa Baye Pachi Leuza, parlamentario de la coalición, aprovechó la presencia del consejero para criticar las declaraciones que este mismo realizó el miércoles en las que para en las que justificaba la decisión de su departamento porque según dijo no se pueden atender las particularidades de cada entidad a lo que le usa le replicó que sí se ha hecho con la Sinfónica de Navarra y con el Orfeón Pamplonés que mantienen sus partidas nominativas en el presupuesto. Y seguimos hablando de educación, porque más de 500 alumnos se manifestaron ayer en Pamplona por un modelo educativo digno. Decenas de alumnos de tercero, cuarto de ESO, bachillerato y universidad reivindicaron ayer en Pamplona un modelo educativo digno y respetuoso con los derechos básicos estudiantiles. Con motivo del Día Internacional del Estudiante, Icas Lea Bertalea convocó una manifestación en la que denunció el proceso de mercantilización que vive el actual sistema educativo, que se amolda, según dijeron a la ...las necesidades del mercado sin tener en cuenta... ...que los estudios son el elemento más importante... ...de la emancipación de la persona... ...asimismo los alumnos afirmaron... ...que la situación de la euskera es denigrante... ...casi un 30% acaba la ESO en modelo D... ...y no tiene posibilidades de continuar sus estudios... ...en ese idioma ya que la oferta de FP... ...es menor a 5 al 5%... ...y la cantidad de asignaturas en euskera que hay en la UMNA... ...según eh, dijeron los representantes estudiantiles es como para reírse. Por eso exigieron un modelo igualitario, popular, respetuoso, feminista, público y emancipador. Pasamos ya a hablar de las noticias más cercanas, de las noticias de Berriozar. Y os contamos que medio centenar de vecinos de Berriozar eh, se concentraron el pasado martes para pedir que no se implante un tanatorio en la calle Chaburúa. Un grupo de vecinos ha decidido concentrarse todos los martes de 7 a 7 y media de la tarde frente al ayuntamiento en protesta por la futura implantación de un velatorio en la calle Chaburúa, ya que considera que se trata de la vía principal de Berriozar y que no es lugar para esta actividad. La plataforma vecinal está recogiendo firmas en este momento con la intención de presentarlas ante el Ayuntamiento y se baraja la posibilidad de acudir también al defensor del pueblo. de La primera de las concentraciones frente a la Casa Consistorial estaba prevista eh, para el martes, pero tuvo que ser suspendida por la falta de permisos. Aunque la próxima protesta está fijada para el día 29, alrededor de medio centenar de vecinos se reunió informalmente en las inmediaciones del número 2 de la calle Echaburúa, local adquirido por Irache, donde la empresa tiene previsto instalar su velatorio. Los vecinos de la calle aseguran que Echaburúa es la neuralgia del pueblo, una vía en la que se reúnen la biblioteca, una parada de transporte escolar o el futuro parque proyectado para la plaza del ayuntamiento. Afirman asimismo que aquí es donde se pagan más impuestos de todo Berriozar porque es zona residencial y señalan que en la calle es donde hacen vida a todos los padres con sus hijos Para los miembros de la plataforma, instalar allí un tanatorio sería quitarles a los vecinos su día a día para dárselo a una empresa privada. Desde el ayuntamiento, el alcalde Xavi Lassa relata que el ayuntamiento no ha impulsado nada ni es un tanatorio municipal. Se trata de una empresa privada que en su día compro una bajera y solicito permiso para abrir un velatorio. Eh, por lo tanto, queda servida la polémica y seguiremos informando conforme se sucedan los diferentes acontecimientos. Seguimos adelante. El próximo día 23 tendrá lugar una nueva reunión de la Agenda Local 21 de Berriozar. El objetivo de esta iniciativa es hacer de nuestra localidad un lugar más sostenible, promoviendo formas de vida más ecológicas, el respeto a los derechos humanos universales, la equidad entre hombres y mujeres y el impulso a una economía más justa y solidaria. Entre las iniciativas que se tratarán en la reunión del próximo miércoles está la nueva normativa de huertas, el coche híbrido adquirido por el Ayuntamiento para la Policía Local, la puesta en marcha de diversos cursos municipales, la implantación de tecnología LED en la iluminación de calles y plazas y la organización de la Semana del Medio Ambiente. Y hablamos ahora de otra concentración, este en este caso, en contra del cierre del Centro Laira de Berriozar. La protesta se llevará a cabo eh, hoy, día 18, a las 11 y cuarto de la mañana en el Centro de Salud. Entre las medidas de recorte de gastos previstas por el Servicio Navarro de Salud, Se encuentra el cese del Convenio Económico de Financiación del Laira, del Centro Laira, de aquí de Berriozar. Se trata de un servicio municipal del Ayuntamiento ubicado en el Centro de Salud, financiado por convenio con el Gobierno de Navarra y que atiende a la población de la zona, es decir, a Berriozar y a todos los pueblos de la comarca, desde hace 25 años. Desde 1986 hasta 2007 se financiaba mediante subvenciones y en el 2007 se firmó el mencionado convenio. Son 25 años trabajando por el el fomento y la mejora de la salud sexual y reproductiva mediante programas de prevención y tratamiento en el campo de la ginecología, la educación, el asesoramiento en contracepción, en obstetricia y la labor comunitaria. Con la decisión del Gobierno de Navarra de no seguir financiando el centro, la responsabilidad del mismo pasa de nuevo al Ayuntamiento de Berriozar, quien tendrá verdaderas dificultades económicas para mantener el El centro significa esto que en enero de 2012 la IRA cerraría sus puertas definitivamente si se cumplen los peores eh, pronósticos. La población de Berriozar eh, y de los pueblos adyacentes, mujeres, hombres y jóvenes que precisen asistencia, información u otro tipo de intervención en estos temas tendrá que trasladarse al CAM de Iturrama según la ley de zonificación en caso de que el centro de la IRA tenga que cerrar sus puertas. Para ello acudirá primero a su médico de cabecera correspondiente para que esté le prepare el volante de petición de asistencia especializada y esperará a que le llegue su cita por correo. Recordamos, por tanto, la concentración contra el cierre del centro Laira hoy a las 11 y cuarto de la mañana frente al centro de salud. Y pasamos a temas eh, un poco más alegres, un Bercho Vascari en eh, Berriozar, la asociación a favor de la Euskera Zorroca ha organizado una Bercho Vascari, una comida con berchos para mañana, día 19 la cita será en la sociedad Zulualai y se ha organizado con la colaboración de la Bercho Escola así los alumnos y alumnas de la escuela de Bercholaris podrán cantar algunos berchos durante la velada y además eh, también actuarán dos antiguos alumnos como el campeón de navarra de Bercholaris Julio Soto y el profesor de la escuela, Xavier Terreros. La comida tendrá lugar a las 2 del mediodía y los tickets pueden adquirirse ya en la floristería Rosalín y en el bar Erría. La sesión de Bercholaris comenzará a las 3 y media y la entrada será libre. terminamos nuestro bloque informativo hablando del berriozar club de fútbol de todos los señalamientos que tendrán lugar este fin de semana entre los días 19 y 20 es decir entre el sábado y el domingo el equipo de primera regional se enfrentará al gaste berría que el sábado a las 4 de la tarde aquí en berriozar el equipo juvenil hará lo propio contra el burladeés el de también el sábado a las 10 de la mañana aunque en burlada mientras que el cadete a se enfrentará al gas de berría que el sábado a la una y media del mediodía en Ansoain. El cadete B se enfrentará a la Icastola San Fermín el sábado a las 12 del mediodía en Berriozar mientras que el infantil A hará lo propio contra el Betigaste el sábado a las diez y media también en Berriozar. Por último el infantil B tendrá como rival a Londa Land el domingo a las 12 en Villatuerta. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de Regional F tendrá como rival a Lizarra el sábado a las cinco y media en Estella, el eh, equipo de fútbol 7 femenino se enfrentará Algarés también el sábado a las 11 y cuarto de la mañana aquí en Berriozar y hablando de fútbol 7 hablando de fútbol 7 masculino, en este caso el equipo de fútbol 7A se enfrentará a Algarés el sábado a las 10 y cuarto de la mañana en Puente La Reina, el equipo B, el de fútbol 7B, se enfrentará a La Maya, también el sábado a las 12 y media en Berriozar y en Berriozar se jugará también el partido entre el equipo de fútbol 7C de Berriozar y el Atarrabia, el sábado a las 4 aquí en Berriozar eh, por último el equipo de fútbol 7D se enfrentará al Mutilvera también el sábado a mediodía a las 12 del mediodía en Mutilva Bien, y con estas noticias, con estos señalamientos deportivos, terminamos nuestro bloque de noticias, escuchamos un poquito de música y volvemos enseguida ya con eh, Raúl Maiza e Inma del Río. Enseguida volvemos. Y como decíamos, seguimos adelante en el magazine Berrión. Estáis escuchando Berriozari y Riatia en el 100.8 de FM. Y saludamos ya a nuestros siguientes invitados, Inma del Río y eh, Raúl Maiza, de la coalición a AMAYUR. Caixo Egunón, a los dos. Caixo Egunón. Caixo Egunón. Eh, buenos días. Buenos eh, días. Esta será la última entrevista que hagamos eh, de, antes de las eh, elecciones. Eh, y bueno, pues eh, siguiendo ya la tradición, eh, haremos la misma pregunta que hemos hecho a todos los otros candidatos. Eh, y la, la primera que que es eh, por qué hay que ir a votar, eh, por qué mm, son importantes estas estas elecciones, a pesar de que a mayor ya ha dicho en campaña que estas no son sus elecciones, pero que al mismo tiempo sí son importantes. ¿Por qué son importantes? Todas la, las elecciones, eh, sean municipales, forales, y en este caso municipales, eh, elecciones a Madrid, son muy importantes. ¿Importantes por qué? Porque nos dan la oportunidad siempre de poder de, de, eh, ejercer nuestro derecho a un voto. Uh -huh. eh, en una democracia las personas tenemos que tener la posibilidad, la oportunidad de decidir lo que queremos. Entonces unas elecciones, eh, como son estas elecciones del 20N, nos van a dar la oportunidad de poder ejercer nuestro, nuestro voto y poder decidir eh, qué queremos con este voto. ¿Y a quién queremos elegir para que eh, todos aquellos objetivos, principios eh, que queremos eh, para la ciudadanía, de, para todos nosotros y nosotras, pues podamos de alguna manera eh, ejercer y que se nos oiga? Uh -huh. Sin, eh, no, sí, perdona, Raúl. Sí, no, yo creo que es un derecho que, bueno, que tenemos todos y todas y que debemos de ejercer, ¿no? Y yo creo que son importantes porque yo creo que a mayor tiene que llevar la, a Madrid la voz de, de esta Navarra nuestra progresista de izquierdas y, y a ver ¿no? En ese sentido, se ha hablado mucho y no sé si siempre bien o siempre correctamente sobre la labor que va a realizar Amayur en el Congreso de Madrid. Eh, se dice que si no va a ir, que si sí va a ir, que si va a ir solo algunas veces o si... Eh, me gustaría que me dejarais claro eh, cuál va a ser esa postura de Amayur en el, en el Congreso, si se va a ir para trabajar en asuntos concretos o solo para reivindicar el eh, derecho como pueblo de Euskal Herria Vamos, un poco de seriedad ante esas declaraciones eh, Estar en la política es eh, muy serio es muy eh, de una responsabilidad importante y a mayor va a ir con esa seriedad y esa responsabilidad a Madrid ¿A Madrid para qué? Pues porque se tiene que oír la voz Eh, de las navarras, de los navarros, de toda Euskal Herria, eh, para que eh, se escuche que, cuáles son nuestros deseos, qué es lo que queremos. Queremos eh, poder decidir que se nos deje ser. Y para, eh, claro que se va a ir a Madrid a trabajar. O sea eso es lógico si no, sí. no te vas a presentar para ir unos días sí y otros no no eh, nosotros lo miramos con mucha seriedad con mucha responsabilidad y ahí estaremos día a día defendiendo lo que nuestra tierra quiere eso es y yo creo que lo que hay que ir a Madrid es a pedir que hay un reparto de trabajo un reparto de la riqueza hay que hay que luchar por los servicios sociales frente a los recortes que aquí en navarra pues estamos sufriendo pues eh, muy fuertes ¿no? Y luego, bueno, pues en, en defensa de, de la educación pública, de la, de la sanidad, en defensa de nuestra lengua y, sobre todo, también pues en la defensa pues de la paz. Uh -huh y eh, otra de las constantes durante toda la campaña y que lo será también durante la próxima legislatura es la economía eh, estamos en un momento de crisis lo hemos visto en el en el informativo también noticias de, económicas que nos asaltan día y sí día también a cada cual más más alarmante eh, no sé si a mayor también tendrá eh, su visión personal de su como, como coalición de esa de, de esta problemática de esta de esta crisis y si abordará estos estos contenidos esta, estos problemas y con qué enfoque bueno eh, ya estamos en una situación eh, de crisis ya desde hace años y ahora es mucho más patente entonces eh, a mayor lo que lo que va a hacer y lo que quiere es ser eh, una opción para hacer frente a la política de upn y del pp Y, y, con, y, y al psn que vive en connivencia con él ¿no? eh, esto quiere ser una batalla política eh, pues de, para derrotar a upn desde luego y al pp y va a defender y lo que eh, sobre todo eh, un modelo económico eh, donde sea más justo y más equitativo sí a mayor yo creo que bueno que es, es, un, es un partido político que por primera vez eh, nos hemos juntado una serie de partidos de izquierdas eh, aberchales que ...y yo creo que mayor tiene que ser el altavoz en madrid de todas esas personas y que, que están en desempleo en, en navarra y eh, bueno pues como decía como decía yma pues bueno ser la alternativa a upnpp y, y bueno ya y a su ya su aliado al psn ¿no? Uh -huh. ¿Inma? Eh, rebundando en este tema porque creo que es lo más importante que, que estamos viviendo ahora la sociedad Eh, hemos llegado, y voy a dar unos datos porque que, creo que es lo que mejor refleja la crisis en la que estamos ¿no? y que estos datos están apareciendo eh, en prensa todos los días y creo que hay que recalcarlo eh, porque refleja esa política eh, de UPN y del PP eh, 7.000 familias eh, no tienen ningún ingreso eh, 45.000 personas estamos sin empleo entón, eh, qué es lo que queremos hacer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 Y en los derechos más básicos que tenemos la ciudadanía que tendría que estar protegido por ley, no que es la educación, la sanidad, el eh, bienestar social, uh -huh. se mantienen, eh, bueno, y se están manteniendo unas inversiones ¿eh, eh, ahora mismo y que está también en todos los medios de comunicación, como por ejemplo el tren de alta velocidad, ¿eh? que, que tiene unos presupuestos eh, terriblemente altos cuando pues 7.000 familias están sin ningún ingreso, ¿eh? Uh -huh. Sí, lo mismo ese... lo mismo que con el circuito de los arcos pues y... lo mismo en ese, ahí estáis haciendo un, un paralelismo no sobre lo que lo que se hace aquí eh, lo que hace aquí upn que va ligado co, ha ligado con, con el partido popular y lo que y lo que podría pasar en madrino porque se, eh, según todas las encuestas el partido popular gozará de una amplia mayoría habrá que ver qué pasa pero eh, como se, será fácil trabajar eh, con, si, si existe una, una mayoría tan amplia del partido popular y Hombre, siempre las, las mayorías pues bueno, no creo que bueno, en política no, no son buenas, ¿no? Porque al final deja a los grupos minoritarios pues bueno, casi sin voz, ¿no? Pero bueno, creemos que bueno, con la opción de a mayor a mayor va a ser, yo creo que va a tener voz propia en el en el parlamento en el Parlamento de España y, y creemos que, que sí que sí va a tener sentido el, el que a mayor esté presente y que a mayor mire por el bien de los navarros y navarras. Mm. Eh, las mayorías nunca son buenas, ¿eh? porque no das oportunidad eh, a otras voces, eh, con otras formas de, de ser, de pensar, de hacer, no das oportunidades. Pero bueno, ya veremos si eso de la mayoría es realmente así. ¿eh? La ciudadanía eh, no es tonta, eh, se está dando cuenta de lo que está ocurriendo eh, en, nuestro, en nuestro país, en nuestra tierra, y eh, está saliendo a la calle cada vez va a salir más a la calle a, a reivindicar eh, no hay derecho eh, en co como nos encontramos en eh, ahora en estos tiempos de tanto paro y desempleo y además en eh, Eh, dando fuerza también pues a, a sectores eh, a, eh, adinerados eh, que todavía van a seguir teniendo más poder no entonces es hora de que la ciudadanía eh, que ya está en ello pues salga a la calle reivindique y eso es lo que poco a poco va a ir cambiando esas mayorías y dando oportunidades a otra voz como es la mayor eh, uh -huh. que es la alternativa única alternativa que hay para vencer a, a upn y al pp uh -huh eh Amayur es una es una coalición, coalición nueva formada por la izquierda Bertsale, Aralar, Euskoal Kartasuna, Alternativa, etcétera. Eh, etc. eh cómo se trabaja conjuntamente eh, supongo que, que en este sentido berriozar ha sido pionero puesto que ya Aralar y Bildu, ya aralar no, sino nafar y Bildu, estabais eh, trabajando en ese equipo de gobierno ¿no? de, de berriozar no sé si os ha servido también como pues no sé como ensayo ante esta nueva formación de, de Amaayour. Sí, así es, no, yo creo que bueno, en Veracruz es un claro ejemplo, ¿no? Donde bueno, pues eh, dos fuerzas están eh, en un equipo de gobierno, están trabajando conjuntamente, yo creo que el trabajo que se está sacando es muy importante, se está trabajando bien y yo creo que bueno, esto también ha sido un reflejo en lo que ha ocurrido en Amaur. Yo creo que Amaur la filosofía de Amaur es unir unir puentes, ¿eh? Entonces yo creo que bueno, yo creo que ha sido algo histórico lo que lo que ha ocurrido en Amaur. Que distintas fuerzas se hayan juntado con un bueno pues con una serie de objetivos y creemos lo vemos muy positivo eh, nosotros desde nuestra experiencia lo vemos así creemos que es muy positivo que haya habido esa unión y eso es un claro ejemplo es, es Berriozar. Creo que se está trabajando conjuntamente se está trabajando muy bien y yo creo que eso es, puede ser un reflejo para, para mayor bien eh, centrándonos en berriozar pues Berriozar eh, lleva un proceso y hay que aprovechar todos los momentos eh, eh, pues que se nos presentan. Ahora es un momento muy importante eh, donde Berriozar ya ha dado ese paso. Antes de que naciera mayor Berriozar ya eh, ya ha caminado por este puente. Eh, estamos en un escenario de paz eh, y es donde ese es la, eh, lo que hay que aprovechar Para unir fuerzas, para unir a la, la, los partidos de izquierda adversales, progresistas y que queremos un cambio en la sociedad. Entonces, en Berriozar estamos caminando por ello eh, con, eh, con una perspectiva de unidad. Mm. Eh, ya que estamos hablando de verriozar a vosotros personalmente os gustaría que tuviera continuidad el, eh, lo que lo que de momento es, es un, un primer intento que es, que es a mayor es esta fórmula os gustaría que en próximas ediciones mmm, no ya eh, elecciones estatales sino tal vez forales municipales y otras eh, elecciones tuviera continuidad sí yo creo que sí no yo creo que es yo creo que es el por lo que nace a mayor y ¿eh? Y bueno y no nos podemos quedar en, en los grupos que estamos ahora componiendo a mayor sino yo creo que, que, hay que, que hay que abrir más aún para que distintos partidos se, se sigan sumando al proyecto al proyecto de mayor yo creo que es que es muy importante si, y abriendo pluralidad las, las cosas funcionan mucho mejor y mayor yo creo que es que es un claro ejemplo de pluralidad y de trabajo conjunto bien como bien dice el eslogan de mayor tendiendo puentes eh, lo dice todo Y ese eslogan eh, es un eslogan político pero también un, es un eslogan que es de corazón eh, porque si aquí ya estamos diciendo que ya hemos empezado a caminar en ese puente y abogamos por la unidad y abogamos y estamos abiertos a que todos aquellos eh, partidos que quieran trabajar eh, con esta mirada eh, a mayor tiene la puerta abierta y Y lo que he dicho antes es eh, a mayor nace con perspectiva de unidad. Bueno, mmm, vosotros a, a, habéis lanzado la, la propuesta, no sabemos quién la recogerá, ¿no? No sabemos qué, qué partidos se pueden dar por, por aludidos, no sé si vosotros tenéis alguna alguna preferencia o os gustaría que alguien más eh, se sumara a vuestro a vuestro proyecto, digo alguien concreto, eh. Bueno, no nada en concreto, pero bueno, sí que a la gente que, bueno, pues que se sienta a izquierdas, progresista y a ver chale, pues yo creo que, que ahí tienen las puertas abiertas. Y, y también hay que ser valientes, ¿eh? y salir del cascarón donde estamos metidos. A izquierda a izquierda hay que decirle que, bueno, pues que no estamos tan lejos y que ahí estamos. Eh, al Partido Socialista hay que decirle que o le diríamos que a ver si se encuentra a sí mismo ¿eh? que a ver qué demonios hace con, con la derecha carca como, como es UPN eh, y el PP, entonces que busque su sitio y que trabaje realmente eh, por lo que es su filosofía como partido político uh -huh. eh, Esta ha sido la primera campaña electoral, las primeras elecciones van a ser desde que ETA hiciera su anuncio de que dejaba la lucha armada y eh, bueno no sé si de esto ha cambiado algo la, la campaña electoral en sí o si creéis que bueno que se darán más pasos en el, en el futuro ya cuando haya un, un gobierno en, el, en madrid un gobierno ya estable bueno yo creo que la noticia bueno del fin de, de la lucha armada de por parte de tapos pues, bueno y orgué que, es, que, que fue una noticia muy buena Y que bueno que ha posibilitado bueno pues una serie de circunstancias para que bueno distintos proyectos se puedan llevar hacia hacia adelante y bueno y creemos que, que esto no se tiene que quedar aquí que se tiene que seguir dando pasos eh, pues eh, hablando de bueno, el tema de los presos el, el tema de las víctimas bueno yo creo que, que queda muchísimo por trabajar y en la que yo creo y estoy convencido de que Ayur será una pieza clave a la hora de trabajar en todos estos temas bueno uh -huh. eh... El escenario en el cual nos estamos moviendo ahora es un escenario eh, terrible, muy importante y además eh, de grandes cambios ese escenario de paz ha sido una noticia muy importante es una noticia que la podemos subrayar y histórica y donde al final bueno pues eh, eta sobraba eh, no hacía más que impedir y, y obstaculizar y en eh, un camino de libertad eh, y de expresión de lo que las ciudadanas y ciudadanos queremos para, para nuestra tierra y, y ahora se abren unas perspectivas bueno amplísimas eh, y de trabajo uh -huh. y bueno y donde pues a nivel político todo el tema de acercamiento de presos se tiene que dar eh, ya se tenía que haber dado no ahora sino sino antes porque es un derecho eh, de, de, de los ciudadanos y ciudadanas Y bueno y donde bueno pues eh, se van a trabajar una amplitud de, de temas uh -huh. eh, en ese sentido eh, mucha gente vio en las palabras de mariano riajoy eh, un mensaje de prudencia que algo que, que chocaba un poco con la línea que había seguido hasta entonces el, el partido popular creéis que si el partido popular llega al gobierno actuará al menos con, con responsabilidad con esa con esa prudencia con la que habló mariano Rajoy? Bueno, nosotros no sé, lo que vaya a hacer el Partido Popular, pues bueno, no sé, no sé si tiene, no sé si le damos mucha importancia tampoco, ¿no? Pero bueno, y tampoco nos fiamos mucho del Partido Popular, eso está claro, pero bueno, yo creo que es, va a ser la sociedad la que va a ir marcando un poco los pasos que, que se deben de hacia, bueno, pues hacia una normalización política, hacia una opción hacia, hacia la que se respeten los derechos de, del pueblo del pueblo vasco y yo creo que bueno que yo creo que sea la sociedad en definitiva la que empuje al partido popular o al que esté en madrid eh, pues ha hacia pues hacia una solución ¿no? No, eh, no nos podemos olvidar que si hemos llegado a una, a un escenario de paz es porque la sociedad ha clamado con grito el que queremos un Un, una tierra libre ¿eh? y sin violencia uh -huh. entonces eh, claro prudencia y es lo que sigue utilizando todavía la derecha y la va a seguir utilizando pues porque no es bajo, eh, no es fácil bajarse del burro cuando ha sido eh, el alimento y ¿eh? todo este tema de la violencia de eta el alimento para ellos no uh -huh. entonces Eh, podrá decir lo que quiera eh, en su discurso político, pero el clamor popular eh, va a callar todas esas esos mensajes eh, que ya no tienen ningún sentido y la derecha va a tener, quiera o no quiera, sí o sí, trabajar eh, por hacer un camino diferente. Uh -huh. Bien, ya por último para terminar con la entrevista también una, una pregunta que hemos hecho a todos los los candidatos a todos los concejales que sean que han pasado por aquí y es que nos hagáis una pequeña previsión estamos haciendo una porra y queremos ver pues quién quién la gana quién eh, quien se lleva ese, ese jamón <ríe> ficticio imaginario ya que xvi las no quiso prometernos un, un jamón del ayuntamiento pero bueno pues a ver a ver quién quién acierta y a ver si os a hacernos un pronóstico sobre los cinco parlamentarios que están en juego en, en Navarra pues cuánto se llevará cada formación Bueno, yo, bueno, escuchando un poco también las entrevistas anteriores, bueno, yo creo que voy a arriesgar un poco para no decir casi lo mismo que han dicho mis mis compañeros y compañeras, y bueno, yo creo que bueno eh, será UPNPP 2, a mayor 2 y Partido Socialista 1. Valiente <risa> bueno, Inma, bueno Eh, yo si hablara con el corazón, eh, porque el corazón me dice otra cosa y el corazón me dice que vamos a estar cerca de poder sacar dos, pero eh, con la cabeza, pues siendo realista y tocando suelo, pues tres va a tener la derecha, eh, uno muy grande, muy grande va a tener a mayor y que no vamos a llegar a tener dos por poco y uno va a tener el psoe. Bueno, pues eh, ahí queda esos pronósticos eh, veremos lo que pasa ya este mismo domingo y ya, ya veremos quién se acerca más a esos a esos resultados eh, inma del río eh, raúl maiza y esker a los dos por estar con nosotros y hasta la próxima si queréis decir algo sí. bueno como ya cerramos el tema y nos despides además pues por lo que hemos venido aquí que es para hablar de mayor Pues Raúl y yo también queremos comunicar eh, el que y que lo, además tú ya lo has dicho en las noticias, pero lo queremos seguir nombrando nosotros también es la concentración que hay hoy en el Centro de Salud uh -huh. con todo el tema del aire. Y que es muy importante que eh, la ciudadanía de Berriozar acudamos a a este encuentro de concentración que será cuando acabe el programa una, una hora y cuarto después a las once y cuarto frente al frente al centro de salud perfecto muy bien pues se queda hecho ese llamamiento lo dicho es que es ricasco a los dos es que es ricasco eh, es que eh, vez te va tarde agur agur bien, agur, agur.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 Si te interesan otras culturas, si no crees en fronteras y te preocupa la salud de la Madre Tierra, ya sabes, todos los martes de 9 a 10 de la noche en la 108.0 de la FM, en Berriosar y Ratia, Aldea Global. A partir del próximo miércoles, día 7 de septiembre, empezará un nuevo programa en Berriozar y Ratia, El Desafine, dedicado a las primeras dos décadas de la música rock, con artistas famosos y joyas desconocidas, desde sus comienzos con el rockabilly hasta su evolución en rock progresivo, pasando por rock and roll, rock blues, British Invasion, Psicodelia y Experimental. Te espero todos los miércoles de 9 a 11 de la noche en el Desafine aquí en Berriozar Irratia. Son roca airean. Asteroko un euskaraz Berriozar Irratian. Zorrokako un freskoa airean dela euskarak gustiko zaitu aita aita Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. con esta música seguimos adelante en el 100.8 de FM en Berrión y enseguida tendremos aquí a Kini de BKE Mendy Taldea que nos hablará de esa semana de montaña de esa segunda semana de montaña que tendrá lugar a partir de este mismo lunes Y seguimos en el magazine Berrión de hoy viernes y os hablamos ya de la segunda semana de montaña organizada por el BC el Berriozar Quiro El carte y para hablarnos de todo ello tenemos aquí a un viejo conocido, colaborador de la radio, Kini Kaixo Gunon Kai eh, Bueno, decíamos bien segunda semana de montaña de Berriozar, ya nos diste la exclusiva hace, hace poco, nos dijiste que, que se iba a poner en marcha, aunque ya la tenemos encima prácticamente eh, Bueno, parece que estáis satisfechos con cómo quedó la primera para animaros a una segunda semana de la montaña Sí, sí, además de, de animarnos y, y mostrar, sobre todo, la, el tema de, centrado de este año es la, la expedición de, del Himalayá. Por, un, por otra parte nos fastidia porque hemos dejado cosas sin, en el tintero, cosas que queríamos hacer, que no nos ha dado tiempo, bueno, entonces el año que viene nos centraremos un poquito más en esas y esperemos que la gente se anime. Uh -huh. eh, si te parece, vamos a ir desgranando poquito a poco lo que va a dar de sí esa, esa semana de la montaña que empieza ya, si no me equivoco, el, el mismo lunes, ¿no?, con una exposición fotográfica centrada en, en esa expedición al Himalaya. Pues sí, el lunes, el lunes 21 hasta el lunes 26, o sea, hasta el sábado, perdón, 26 uh -huh. de noviembre, habrá una exposición fotográfica con todas las fotos que han recopilado los, los expedicionarios, los montañeros de allá en el Himalaya, uh -huh. y bueno, se ha hecho una selección muy cortita, porque van a, van a ser unos 12-13 paneles lo que va en la piscina, dos fotos por panel, uh -huh. Eso significa me van a ser unas 24, 22, 26 fotos de todas las que han traído que han sido una burrada. O sea, yo he estado un fin de semana viendo fotos y te puedo decir que un fin de semana he dormido 8 horas. <risa> Hombre, supongo que un viaje así no se hace toda la vida, una no, no se hace todos los días, quiero decir. Es un, es una, una ocasión inmejorable para hacer una, una exposición así y me imagino que, que habrá habido que seleccionar mucho, habrá que... Eh... Eh, habréis cogido seleccionado solo las mejores, ¿no? De, de todas las que las que habrían hecho. Sí, bueno, eh, tenemos que decir que claro, eh, han llegado tantas, pero los montañeros no son profesionales de la fotografía, entonces <risa> hay algunas que ha sido muy fáciles de descartar, pero cuando ya hicimos el descarte prácticamente total, nos quedaban todavía 45 fotos. Uh -huh. Entonces, ahora era, era... Era un desafío decir estas 45 fotos que nos gustan, ¿cómo vamos a hacer para quedarnos con 22? Entonces, pues con la mitad, nada. ¿no? Ha habido ha habido ahí mucha criba, mucho debate, mucho esta me gusta, esta no sé qué, bueno, Y ha ganado conseguido. ha ganado la espectacularidad de las imágenes o el hecho de yo qué sé, que saliera algo interesante en, en, en una en concreto, aunque no se viera tan bien, aunque saliera un poquito más borrosa, que, que ha primado a la hora de seleccionarlas. Pues ha habido un poquito de todo. Ha habido imágenes espectaculares como por ejemplo la extensión al Island Peak o la extensión a la Malablang. Eh imágenes de, de montañas de, de, del Himalaya eh, hechas desde otras cimas. Son unas imágenes preciosas y luego fotos de grupo. Yo creo que esas son las más cálidas, las más acogedoras, entonces hay un poquito de todo. Uh -huh. eh, digamos además que esta, esta exposición, que va a estar abierta al público en el hall de las, de las piscinas durante la semana que viene, después trascenderá la propia Semana de la Montaña y eh, se trasladará a la Escuela de Música, ¿no? Eso es, correcto. Sí. Eh, ¿Hasta el 4 de diciembre, puede ser? Eso es. Uh -huh. Bueno, pues entonces tendremos ocasión de verla, si no es la semana que viene será la siguiente, pero tendremos ocasión de ver esta esta exposición, tanto en el Hall de las Piscinas como en la Escuela de Música. Seguimos adelante y el martes 22, el martes de la semana que viene, nos encontramos con una proyección, cuéntanos un poquito. Bueno, esta, esta proyección se titula Mis montañas, eh, la ha realizado Xavier Andueza, eh, pertenece al grupo de montaña Amigos de la Montaña y bueno, eh, yo cara a Xavier pues, lo, le, le invitamos hace tiempo a bueno pues, a juntar las los dos grupos de montaña locales, el hacer esta semana la montaña que nos fuera algo exclusivo del BKE, sino bueno, eh, uh -huh. lo que se trata es fomentar el deporte, este, este deporte, entonces... Como Xavier lleva más años que yo viviendo haciendo monte, pues le dije esto. Mejor <risa> no. que te encargues tú. Eso, le dije, vamos a hacer una con, con todas las imágenes que tú recopilas y, uh -huh. y nosotros la, la del Himalaya. Es decir, que son que son todas las... Por, ejemplo, por eso se llama Mis Montañas, ¿no? La, la proyección, ¿no? Digamos que son las, las montañas a las que ha subido eh, Xavier Andueza en su larga trayectoria como Como montañero, ¿esto dónde será? ¿En el culturgune Esto es en el Kulturgune, sí, el martes 22 a las 7 y media, en la sala insonorizada uh -huh. eh, Ya posteriormente, el jueves 24 a las 7 y media Tenemos el acto de inauguración del rocódromo en el Polideportivo Municipal Que supongo para montañeros como vosotros será también bonito disponer de un, de un rocódromo ¿no? en, el, en el Polideportivo Pues sí, la verdad es que se llevaba reclamando ya tiempo y, bueno, un grupo de Berriozar, eh, gente que practicaba montaña, pues encabezó encabezonó, lo solicitó, pidió, no, bueno, por todas las formas viables, al final, bueno, el ayuntamiento cedió y pues, se le ha un espacio y, bueno vamos a aprovechar la Semana de Montaña para hacer la inauguración y englobarlo dentro de estas actividades. Y digamos que ya el fin de semana, el tanto el sábado como el domingo, pues eh, son el, el grueso de la, de la Semana de Montaña, son los días donde más actividades eh, se concentran, eh, empezando por una salida montañera, ¿no? Sí, eh, hemos organizado una salida a Azcaba, vamos a hacer la, la Vuelta a Azcaba, Es una salida que tiene unos 12 kilómetros aproximadamente de longitud, 400 metros de desnivel, es muy, es muy sencilla, costará yo creo que unas 3 horas aproximadamente, 3 horas y media como mucho, y sin más es para hacer una vuelta al lado de casa y que así se anime todo, toda la gente que quiera, todo el mundo posible. Y ya por la tarde, otra, otra proyección, esta vez eh, de, con el tema del Himalaya de nuevo. Eso es, esta vez eh, la proyección está a cargo de Rubén Jiménez, que es el que se... El que se ha movido en todo el tema del Himalaya, el que ha preparado casi todo, el que ha contactado con las agencias, el, el que ha estado ya tres veces en el Himalaya, el que siempre hace los vídeos, el año pasado también estuvo en la primera semana de montaña, entonces va a ser el quien se va a encargar de, de, de hacer un vídeo un poco especial con todos los, todas las imágenes recopiladas, todos los audios, todas... Pues todas las sensaciones, todo, todo lo que han, todo que han lo que vivido ha allá, sí, ¿no? eso es. Entonces mm -hmm. creo que incluso a lo mejor nos sorprende con un pequeño lead-up de varón rojo, entonces bueno, es <risa> Bueno, eso ya será será lo más dentro eh, de la sí, semana sí. de montaña, eso... el, el plato fuerte, <risa> un lead-up de varón rojo nada menos. Sí. Bueno, llegamos ya al domingo eh, con otra salida montañera, esta vez organizada por los amigos de la montaña, ¿no es así? Eso es, eh, el domingo eh, los amigos de la montaña se dañaron organizar una salida, se sale del puerto de Elizarusti uh -huh. y se va al Sarastarri de 980 metros, es una salida mañanera también, y bueno, pues eso, desde aquí animar a, a todo el mundo que quiera acudir a la salida, pues que ya saben que salían a, a, desde la plaza de Guskia a las 9 de la mañana, y lo mismo, es una salida mañanera, es una salida fácil, se trata de fomentar el deporte de... de bueno, es un grupo a lo mejor un poquito un poquito más de edad que el nuestro pero bueno, uh -huh. de lo que se trata es que cualquier persona pueda englobarse en cualquiera de los grupos y participar. Y pueda participar en cualquiera de las dos salidas montañeras. Bueno, hasta aquí lo que está programado son muchas actividades a lo largo de toda la semana. No sé cuánto tiempo os ha llevado organizar esta segunda semana de montañas y si habéis necesitado muchas reuniones que me imagino que, que habrá habido un, un trabajo arduo detrás. Bueno, eh, ha sido bastante extraño porque el año pasado lo atábamos todo desde fiestas o sea fue terminar fiestas, empezamos ya a trabajar con dos meses de antelación y, y entonces atamos muy bien las cosas de los cursillos. Este año como estábamos a expensas de todo el material que se traía el Himalaya, pues hasta última hora no, no hemos arrancado a, a realizar las cosas. Entonces vamos con muy poquito tiempo con mucho material y bueno pues vamos a contrarreloj, pero creemos uh -huh. que será algo bonito uh -huh. el, eh, el año pasado no sé si habríais contado cuánta gente se acercó a, las, a la semana a la, se a la primera semana de montaña será difícil también eh, calcular cuánta gente pero no sé si tenéis expectativas como de superar lo que lo logrado en esa primera semana montañera bueno las expectativas de este año están Están por las nudes, está mal que lo diga yo, porque eh, antes se me ha olvidado decirte que bueno hay que corregir el panfleto que funciona o el, el, el, el Ayuntamiento. Hemos modificado a última hora un dato y es que no se va a hacer en el Kulturwene la salida del sábado, o sea, la previsión del sábado. Ajá. La vamos a hacer en la escuela pública, en el salón de actos, porque la previsión es que, que se nos desborda. O sea, al principio pensábamos que con 180 personas iba a ser suficiente, pero hablas con los montañeros y por lo visto van a traer a toda la familia a todos los amigos entonces se nos queda pequeño el, el, el, la escuela de música bueno eso es una buena señal sí sí entonces por eso te digo que la expectativa las expectativas por la nubes el año pasado la proyección que más eh, visitas tuvo fue también de Rubén Jiménez que fueron unas 80 personas 90 no me acuerdo cuántas eran y aquí ya nos hemos disparado o sea mhm uh -huh. Y, bueno hay otra característica del, del BKE, ¿eh? es que no paráis estáis eh, organizando eventos continuamente no sé si estáis ya preparando alguna otra cosa de cara de cara al futuro bueno nosotros eh, hacemos un calendario anual entonces tenemos un, una salida al mes solamente pero bueno es, no paramos en el verano es cuando más cañamos el verano lo dedicamos a pirineo y entonces ahora en diciembre pues nos juntaremos para, para preparar el calendario de del año que viene Entonces, uh -huh. en principio estamos todo el año trabajando ¿sí? muy bien, pues estaremos atentos a ese calendario y esta semana montañera que empieza este mismo lunes eh, día 21 por lo tanto Kini muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte para esta, para la semana montañera y para todo lo que os venga por delante, es que es ricasco y asquer Abur. Abur. si lo sientes dímelo si te atreves Y nosotros ya nos tenemos que marchar porque se nos ha hecho bastante tarde, son las 10 y 3 minutos, eh, bueno, supongo que nos perdonaréis por esos 3 minutos extra que os hemos robado. Ya solo nos queda despedirnos y recordaros que el lunes aquí estaremos a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10 con toda la actualidad y todas las noticias y las entrevistas más interesantes de Berriozar aquí en Berrión, en Berriozar y 100.8 de FM. Chincho Akizan, etas te lenerarte, yo